Ahora sí, ahora sí. Disculpada, j a n Manuel o j Buenas tardes.、Eh, rock de frente, d el programa, primera edición.、Eh, estábamos o c Nos n quedamos con la cortina, de present、ah, la presentación, que en un primer momento iba a ser、eh, un tema de Cristian Castro, pero que. Azul. Era azul, era azul. Que es un tema, viste, muy de AM. No sé si escuchaste las AM, ¿viste? no sé por qué. Yo me acuerdo Fernando Peña, cuando todavía existía. Decía、eh, que él estaba en FM. Decía, bueno, ahora vamos a hacer un programa de AM. Poneme, poneme azul de Cristian Castro. Y empezaba, obviamente le bajaban, viste, que se escucha más grave. Claro, sí, sí. Lo, y, y le mandaban de fondo azul. Y quedaba, quedaba igual una radio de AM, Radio 10. Pero estamos en Radio 10,、eh, ni tampoco está Fernando Peña con nosotros, sino que estamos en Radio Comunitario con todo. El señor Lautaro Colauti. i q u é tal? Y Martín, estamos haciendo la primera edición, tratando de llevar adelante. Este es el primer programa, así que sepan disculpar los errores, que seguramente los vamos a tener.、Eh, estoy con bastante afónico. ¿Qué pasó?、Eh, fui al recital de. ¿Quién tocó esta semana? No sé, no ¿Quién tocó? ¿Cuál de todos? No, sé, no, sé.、Eh, no, no, el aire acondicionado, el cambio de. Cambio climático.、El、cambio climático te va matando de a poco y, y e、bueno, s una causa de, de, de. Creo que una de las mayores causas de muerte de, de en el mundo de las personas. Creo.、Y、Así que. Podría ser. <risa> Así que, bueno, estamos acá、eh, por la 102.5. También nos pueden sintonizar en el blog, ¿no? En el blog Radio Comunitaria con Todo. Y tam también tenemos este, una página por Facebook del programa Rock de Frente. Es un, ah, es un grupo.、Sí. Es, es así, una, es una especie de página. No sé cómo. No, no, no se sabe muy bien qué p o n g a n rock de frente el programa. Porque me enteré que hay un programa paralelo que salió, sale por la NUS. Y empezó por estos días también. n así q u e rock de frente se llama? Se llama rock de frente.、Uh, bueno, así bueno. que. Está bien. ¿Qué sé yo? Me lo robaron. ¿Arrancará la guerra o.? Yo lo、no、tenía pensado hace cinco años el programa. <risa> pero bueno. Además, tiene que ver con. Pueden revisar tus cartas que mandaste en tu correo. Está registrado que vos querías hacer el programa hace cinco años. Exactamente, hace cinco años quería empezar este programa. También tenemos los teléfonos: el 42267173. Y el otro sigue funcionando, están los dos, ¿no? Sí, creo que sí, son líneas rotativas. Bien, y 37502211, si quieren llamar. Y tirarnos recomendaciones o no. Acá el, la idea del programa es presentar、eh, todo lo que va saliendo nuevo en el rock. Vamos a tener también noticias, vamos a tener、eh, la agenda.、Eh, ahí suena el teléfono. Suena el teléfono, estamos. estamos con todo. Gente que llama.、Eh, y bueno,、eh, se escucha, se escucha, se escucha. Vamos a escuchar el llamado. Ahí estamos. ¿Por qué todo es así? Yo estoy en la, en la pecera y del otro lado está el señor Lautaro Colauti que está operando. También hace parte del programa, o sea, co-conduce. Y también soy secretario. a <risa> Hace t d o hace todo. Llamaron, mandaron saludos a gente:、eh, Roberto, Adrián, Tutti. Ah, bien. Acá están Fede también, todos los, los, los compañeros de la radio que mandan su apoyo. Bien, bien. Fanáticos, todos ellos de Luis Miguel, así que. Le、vamos a dejar quizá un tema. Quizá un tema、eh, <risa> del último disco. También el、eh, audio atiende el Sodero, si viene. Fíjate, está t e n r i b l e Un bidón. Y... Porque después、eh, Luigi te va a a g a r r a pedo si no t i e n e e s o a <risa> s í que. Bueno.、Eh, ¿Resta decir algo más? Yo creo que no. Tenemos un mail también. Es、eh, rockdefrenteelprograma.arroba hotmail.com. Muy bien. Así que si quieren mandar algo ahí, Que también es bien recibido. Pueden ser disco también. Que obviamente los escucharemos, le pondremos un puntaje y, y bueno, será será criticado y si,、sí, y sí, duramente criticado, minuciosamente analizado, exactamente por oídos ex catadores expertos、eh, del rock. y si、sí. <risa> eh, Este programa se lo quiero dedicar a, a Mario también, que debe andar por ahí.、Eh, <risa> no sé si habrá fallecido o no, pero espero que ande por ahí escuchando. Se corrieron, rumores de... se corrieron rumores de fallecimiento. <ríe> la silla sacó un comunicado que le daba n la baja. Así que bueno, vamos con la primera presentación que también integra lo que es、eh, uno de los segmentos principales del programa que se llama Disco Recomendado de la Semana. Esta semana no tenemos disco no recomendado, ¿no? Discos no recomendados no tenemos, mínimo a... positivos.、Venimos. Está bien, está bien. Eh, obviamente va a haber discos no recomendados, tengo varios en, Y en para no arrancar、mira. pegando, ¿viste? Está bien, está bien, pero hay varios en la mira. Exactamente. Muchos,、sí, muchos. Mucho. El de Baba puede ser.、Uf. Sigue sonando el teléfono. Como loco. Como loco. Impresionante. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar porque se escucha el llamado. Bueno, de paso les voy contando que la cortina presentación del programa es uno de los temas de la banda、eh, brasilera, ¿no? Macaco b o n Macaco b o n sí, el tema Shift. El tema Shift, u que... n a banda muy power, muy recomendable.、Sí. Llamaba el fan club de Mario. El fan club de Mario. Sí, dijeron que basta de sabotaje a último acto y basta de Martín Viva, dije. <risa> y bueno, bueno. Mario tendrá que hacer su propio programa en donde su gente lo adule. Así que bueno,、eh, entonces estamos con el disco recomendado de la semana. Es el disco Ringo de Masacre,、eh, cuya fecha de lanzamiento fue el 5 de agosto del 2011, ya hace varios meses. Sin dudas, para mí, uno de los mejores discos del año del rock argentino.、Eh, la banda del, gor del gordo Wallace demuestra una vez más que no es casualidad de la calidad compositiva. Que en otros grandes discos había demostrado, puedo recomendar por lo menos dos、eh, y uno en vivo podría ser también.、Eh, los dos discos de estudio que recomiendo son 12 Nuevas Patologías y bueno, el conocido í s i m o Mamut. El Mamut, exactamente.、Eh, y el disco en vivo creo que se llama.、Eh, no recuerdo el disco en vivo. Otras otra versiones、no, otra es el de. Bueno, ya lo vamos a buscar y lo vamos, lo vamos a, a pasar porque tenemos también la poderosa internet que nos puede ayudar.、Eh, el disco fue editado por el sello Pop Art Discos、eh, y el nombre del mismo se debe al homenaje que la banda le hace al boxeador Ringo Bonavena. El citar, instrumento hindú que hizo popularizó, creo que en el campo del rock, por lo menos el más conocido George Harrison, que ha popularizado.、Eh, Parece a mí, no sé, yo no conozco otro músico que se y el, no, el... No, a tocado citar e s t Debe haber un montón, pero. Una e x centricidad, digamos. Exactamente. El citar、eh, el tema Tengo Captura es toda una novedad. El hit es y será Tanto Amor que voy a contar una anécdota.、Eh, cuando fui a ver la presentación del, del disco en La Trastienda, el gordo se olvidó la letra de Tanto Amor. O sea, el <risa> tema que más suena en la r a d i o、claro. Que lo pasan en todos lados. El tipo se olvida la letra. <risa> y bueno. Lo cantó la gente, bueno. Son, son cosas que pasan.、Eh, ya han quedado a un lado las controversias con grupos religiosos que trataron de censurar el disco por canciones que predican algo así como: No pruebo nada sin probarlo. Algo como que hay que probar todo, ¿no? Y después <risa> ¿no? la onda de la banda. ¿no? Claro. <risa> y que en la presentación del disco en la trastienda, a la que recién me refería. Pintaron consignas en el local por fuera. Habían pintado como censura, masacre y cosas así. No faltaron quienes d i e r o Ellos tuvieron un problema, n o más o menos medio legal, con el tema del, del primer nombre de la banda que era Masacre Palestina. Ah, a ver, contame eso.、Eh, no, igual yo no sé mucho en realidad. Sé, sé que tuvieron problemas con, bueno, por el tema de, de lo que hace Israel en la Franja de Gaza y un montón de cosas bueno,、ah, okay. con la comunidad judía acá. que... Y por eso tuvieron que acortar. Lo recortaron, masacre. claro. Era vos. Eh, hay quienes dicen igualmente que se trató de una estrategia de venta, esto de la censura, ¿viste? Claro. Que se yo. Pero la cuestión es que una estrategia, no sé, quizá un poco cara, pintar toda la puerta de la trastienda, les debe haber llevado después al, al otro día a tratar de sacarlo bastante importante, no sé. El punto a destacar, además de la prolífica composición, es la guitarra del señor Pablo Mondelo. El chico ese. De pelo blanco. El viejito. El viejito que <risa> se parece a Dinatale. <risa> no sé, yo le veo un parecido a Dinatale. Sí, es parecido, es parecido.、Eh, un poco más gordito, quizá. Exactamente. Un gran, un gran guitarrista, no dejen de tenerlo en cuenta. Un disco clásico debe tener todo esto. Y además, debe estar bueno de principio a fin. Y eso sucede con r i n g o me parece. Dado el limitado tiempo que tenemos, vamos a escuchar una canción. Después, la había puesto los dos seguidos, pero vamos a hacerlo en dos partes. En primer lugar, vamos a escuchar el tema Muerte al Faraón,、eh, que viene a ser como una proclama en contra del sistema imperante, o sea, el sistema capitalista. Así que cuando quieras la última. REVOLUCIÓN Bueno, seguimos en rock de frente.、Eh, ahora te lo dejo t o d o s Bueno, sí, ahora seguimos con más o menos la, la catación de discos.、Eh, viene un disco de un, de un grupo, el octavo disco de la banda Catupecu Machu, El Mezcal y la Cobra, lanzado el 26 de septiembre del 2011.、Eh, como decía, este es el octavo disco de estudio de Catupecu. Y bueno, muestra más o menos todo el, lo que es、eh, el. Recorrido y la, la, o sea, la evolución de la banda、Ajá. es un título con un impacto visual. La, la, el mezcal, o sea, la cobra habla de, justamente del ¿no? tema de la serpiente de cambiar la piel, de, que es、Ajá. lo que creo que k a t u p e c u quiere reflejar, digamos, cómo han cambiado de piel. Y la, el mezcal, ¿no? que es una, bueno, es, una, es una sustancia que hace cambiar difer los diferentes estados de la conciencia.、Eh, c a t u p e c u ya no es, por ejemplo, ese power trío más crudo y medio destartalado que era. Dale, por ejemplo, en esa época, sí, sí. que igualmente a mí me gustaba, ¿no? Pero,、eh, este, ahora es un cuarteto ¿no? que se inspira más en la ciencia ficción futurista, en las variadas ramas del arte, en vez de tiene el tema este Klimt, pintemos, que es una puerta ¿no? para la obra del pintor austríaco Gustav Klimt. Abra.、Ah, eh, bueno, el disco contiene reflexiones sobre la propia carrera de la banda, autodiagnósticos y señales autorreferenciales que son、eh, rugidas, ¿no? Desde la voz de, de Fernando Ruiz Díaz. Yo tengo algún que otro. Eh, problema con la voz de Fernando. Me parece, voz? Poco, me parece un poco forzada por momentos, pero, pero no, igualmente es, es una buena banda. Yo、eh, creo que es muy, es muy reconocible i g u a la l voz, ¿viste? e s、sí, c u c h á s y es, o sea, sí, que es él. Eso sí, eso sí.、Y、es una, una musicalización muy bien lograda, así con rock duro y parejo,、eh, con, la, con el, lo que se arma con las guitarras y los teclados, así bien potente. Una, una buena pared de sonido ¿no? que sienta las bases para un rock、eh, filo progresivo, se podría decir.、Ajá. Y muy digitalizado, quizá en algunos, en algunos elementos, pero no, es, es un disco.、Eh, es un disco para mí que hay que tener en cuenta, hay que escucharlo, está bueno. Es, trata todavía de mantener esa cosa del rock más, más primitivo, ¿no? de, por lo menos la esencia, ¿no? pero, pero sí.、No. A mí, los temas que me, que me gustaron para rescatar,、eh, bueno, aparte de Metrópolis Nueva y Aparecen Cuando Bailamos, que son lo, los temas quizás más hiteros del, del disco.、Ajá. Eh, cristalizado, Musas y y a c u l u t e peruano.、Bien. Así que bueno, yo creo que c a t u p e k u está haciendo lo que le gusta, n o esforzar tecnológicamente, así como bueno, tec técnicamente, los límites de su propio sonido.、Uh -huh. Y eso, la verdad, que me gustó del disco. Está, está bueno. Hay cambios de integrante, ¿no? También. parece Sí, que... sí había el baterista. Era. ¿El El salió el baterista que estaba anteriormente,、Ajá. que a, a mí me gustaba. Y, y entró el bajista de Cuentos Borgianos, que también te toca bien, pero sí, el sí. otro b a t e r í o me tocaba. Una vez lo fui a ver, me acuerdo. Y tocaron con. Chabón hizo un solo de cajón peruano, el otro.、Mirá. La verdad que la tenía clara. La tenía sí, clara.、Eh. ¿Algo que te pareció? ¿Vos lo escuchaste el disco? Sí, sí, me gustaron varios temas.、Eh, me gustó también Billo Ver. Me gustó El toro terciopelo.、Eh, Baile Guerrero. O sea que. Sí, sí, es un, es un lindo disco para escuchar. Sí, puntaje le doy 7. 7 puntos. p e r f e c t o Esto del puntaje <risa> es subjetivo. Es sí, que es que、decimos. totalmente subjetivizado. Totalmente subjetivo.、Eh, pero estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con el 7. Me parece que es.、Eh, de, de, no sé cómo. Después podríamos poner.、Eh, digamos, recomendado de 6 para arriba. Me parece que está para escucharlo, por lo menos. Claro. De 5 ya para abajo.、Eh, no recomendado. e s para, para atrás, ¿no? Pero. Pero bueno, todo tiene que ver con algo muy subjetivo. Tengan presente que、eh, la Rolling Stone y otras revistas muy importantes también le ponen puntaje y que no es objetivo lo que hacen, digamos. Es todo subjetivo,、eh. más que en、no、el periodismo del rock. Sí, aparte, bueno, uno trata de, de decir más o menos qué es lo que uno escucha o de dónde el palo que uno viene y más o menos de ahí hace la crítica,、claro. ¿no?、Eso. Exactamente, pero y las valoraciones son, son distintas, qué sé yo. Pero bueno,、eh, está bueno esto de ponerle puntaje a, lo, a los discos, me gusta, me gusta, me gusta. Como ejercicio, ¿viste? Sí, exige, exige. Además, tenés que tener un patrón, digamos. El 10 lo tenés que tener ahí, ¿viste? Y, y el 1 lo tenés que tener ahí, y de ahí vas, vas midiendo. Claro, el 10 es medio imposible, ¿no?、Eh, okay. día, y bueno. Yo tengo algún 10. Ah, tenés el 10. Exactamente. <risa> sí, sí, sí. Y el mejor disco del año tiene que ser un 10.、Y、me sí, parece bien. Y、sí. Así que igual es subjetivo, también con otros 10 de otros años. También. Por ejemplo, el 10 de del Nevermind de Nirvana. No se puede comparar con un 10 de los discos que, me parece que todos los discos que salieron este año. Y no puede ser que parece no. Parece que no, pero bueno. <risa> bueno. Bueno,、eh, pongo... voy a pasar entonces d e l tema、Bien. del disco. ¿Cuál elegiste? Cristalizado. Cristalizado, vamos. Bueno, estamos de vuelta.、Eh, me, me está gustando cada vez más el disco de c a t u ¿Sí? p e c u p u e d e s u b i r de un 7 a un 8? Puede ser, ¿no? Quizás una segunda impresión.、Y、sí, siempre. Arreglar las、eh, cosas. O p u e d e bajar. También, también.、Eh. Su, ja, ja, se te va la ilusión primera y te das cuenta que no era tan buena. Ver, puede ser, puede ser. <risa> che, antes, me habían manejado un mensaje antes. Llamó a un tal Ricky e s p i n o z a Ricky Espinosa, mira. Del cielo. Del cielo pero, llamó. Diciendo, o del infierno.、Va. Que los muchachos de la juventud de frente. Eh, sí. Son todos unos gatos que van a ver al Indio Solari que toca mañana en Tandil.、Ajá. Y que el Indio Solari se le da de popular, pero que en realidad cobra 180 mangos en la entrada. ¿180 mangos? Algo、vos. así dijeron, sí. Mirá vos, el Indio Solari, ¿eh? vamos a tener en cuenta. Y o puedo decir, como militante de la Juventud de Frente, que, que voy a ver a Masacre mañana, que toca en el Club Tucumán. Bien, bien. Pero eso lo dejamos para la agenda. <risa> bien, bien, bien. bien.、Eh, bueno, te, después te, te pedimos una crónica, por lo menos, de. de ah, la bueno,、fecha. dale, dale. dale. Eh, bueno, tenemos otra presentación. En este caso es un disco internacional y es el disco Strange Mercy de Saint Vincent, es la banda,、eh, que ha sido lanzado el 12 de septiembre del 2011. En realidad, Saint Vincent es el nombre artístico de la cantante y multiinstrumentista estadounidense Annie Erin Clark. Antes de formar su propio proyecto musical, Fue parte de la banda con la que giraba el señor s u f j a n Stevens, que, cuyo disco también vamos a estar presentando en el programa, quizás、eh, el próximo.、Eh, el disco que presentamos,、eh, Strange Mercy, es el tercero. Y Strange Mercy quiere decir extraña misericordia. Ha tenido muy buenas críticas alrededor del mundo y en este caso no va a ser la excepción. Se trata de uno de los mejores discos que este año nos ha entregado. Fue lanzado por el sello discográfico independiente 4 i d O sea, 4AD.、Eh, métanse en la página del sello. La verdad es que hay muy buenas bandas.、Eh, que pueden ser escuchadas, obviamente, ilegalmente. Baja, bájense los discos y escúchenla, porque ¿Y qué, no creo. ¿Qué tipo de, de rock produce el, y el sello? Es rock、eh, así medio alternativo.、Eh, Con mucha, mucha electrónica, ya vas a escuchar de qué se trata. Saint Vincent y es, es algo así.、Eh, el disco fue escrito en la ciudad de Seattle, mientras Annie se tomó un tiempo en soledad para descansar del exceso de información a que la había llevado a su residencia en Manhattan y la tecnología moderna. Según la propia autora, se trata de un disco más personal que sus anteriores.、Eh, tenemos Marry Me del 2007, o sea, c a s a t e conmigo. No sé cómo estará la chica, pero ahora vamos a ver una foto、eh, y lo vamos a tomar en cuenta. Y el segundo,、eh, el segundo disco de Annie se llamaba Actor o Actor del 2009. Strange Mercy consta de 11 canciones, las cuales bien podrían situarse en el campo del pop rock, con hermosas melodías y grandes alegres, arreglos, entre las que se encuentran, por ejemplo, Cheerleader, Eh, porrista, ¿no? Porrista líder sería, claro, la、Pero、porrista que, que dirige. Exactamente. Y no, o Northern Lights,、eh, Luces del Norte. Muy buenos temas. Sin embargo, y como tenemos que elegir un tema acá para el programa,、eh, es el segundo del álbum en que elegí y se llama Cruel. Así que vamos a escuchar、eh, del disco Strange Mercy, el cual le he otorgado un 8 misericordioso sobre 10. Ah, ¿sí? Bastante <risa> bien. Eh, y vamos a escuchar entonces de Saint Vincent el tema Cruel. <tose> Y se bajó. Sí, sí, fue... Algo raro, raro. cosas raras que pasan acá en, en la Radio Con Todo. Estamos por la 102.5.、Eh, o、oh, nos pueden sintonizar、eh, por el blog. Es radiocon todo.blogspot.com.、Eh, y nos dicen cómo se va escuchando, ¿no? Pueden decirnos, sí. Tranquilamente. Tranquilamente, si, si se escucha bien, si les falta un poco de volumen. Si no le falta un poco de volumen, sino hay que bajarlo, lo bajamos. Si、eh, está perfecto. Si está perfecto.、Eh, si. No sé. No sé sí, sí, al l libre. Todos, todos bienvenidos, todos、sí. bienvenidos. Bueno, ahora vamos con una presentación local、eh, de una banda que se llama En Suspensión, disco homónimo. Es un. Pequeño disquito de cuatro temas, que también se llama Suspensión, obviamente, y que ha sido lanzado en el 2011, no tengo la fecha cierta. ¿De dónde son los muchachos? De lanzamiento. De Raela. s e encuentra integrada por Sergio en guitarra y voz,、eh, Nando en batería y Julio en bajo. Se trata de un power t r i o con claras influencias de banda de los 70, como Invisible y Pescado Rabioso, pero también citan como inspiración a Pez, a Living Color, entre otras. El disquito fue grabado en estudio calle 5 en Verazategui y contiene cuatro temas. s queda en calle 5 el estudio? ¿Por casualidad? Exactamente, allá por Ducilo. Ah, mira. El señor Mar Marcelo Ghecardo es el, el que dirige, el que v iría. Exactamente. Donde grabó también vientos. Ah, está que grabando exact vientos. Exactamente. No sé si viste los videos, esos en vivos que. Sí, lo vi, lo vi. Bueno, eso, está, eso es de calle 5. Eh, el disco contiene cuatro temas: Iluminame, Clipse, Bastaya y Trabado, que van desde el rock a la fusión. La guitarra es el principal motor de las canciones, sostenidas por una muy, base, una muy buena base de bajo y batería. Sin dudas, una banda para no dejar de tener en cuenta. Y algo que me sucedió con el disco es que cada vez que lo voy escuchando más, ¿viste? este es de los, de los discos que cada vez te gustan más. Me pasa lo mismo con PES, por ejemplo. lo primero n o l enganchas e la onda está esquirmadurando y la... después <risas> termina siendo son de esos discos que termina siendo geniales、eh, los contactos、eh, o sea, Obviamente para comunicarse con en suspensión tienen el hotmail en suspensión hotmail com y en el facebook、eh, lo buscan por en suspensión todo junto、eh, allí pueden solicitar el disco supongo Eh, el cual contiene ilustraciones realizadas por Guillermina de la Cal.、Eh, pueden también ver、eh, dibujos de la señorita en http:////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////、eh, eh, e、eh, no、seguramente debe estar en、si、ponen suspensión y ahí en el Facebook y te r salir o lo Si buscas, página la ahí va a Y y Eh, bastante interesantes、eh, blancos y negros,、eh, muy, muy buenos. Bueno. Después, quizá podemos subir a la, a la página. Vamos a estar subiendo el material、sí? de lo de hoy. Sin duda, sin duda.、Eh, yo le puse un 7 sobre 10 en ascenso al disco. En ascenso, puntaje abierto. Y seguramente ante, antes de fin de año estaremos presentando algún otro tema del disco. Pero ahora vamos a escuchar, basta ya. De en suspensión Bueno, seguimos adelante con rock de frente.、Eh, en este caso, noticias que incumben a gente del rock, ¿no? Sí, totalmente. Gente, noticias de, del rock, digamos. Exactamente.、Eh, no sé si se han enterado, pero hace unos días, el 23 del 11, murió Horacio Gamexana Villafañe, quien fuera guitarrista fundador de Todos Tus Muertos, a raíz de una hemorragia estomacal. Una leyenda del rock, digamos, del rock underground de los 90. Exactamente, exactamente. Eh... Tenía 48 años y fue una de las figuras más importantes del rock argentino.、Eh... La banda Todos tus muertos comenzó en los 80, pero、Ay. digamos tuvo su fuerte en, lo, en los 90. Ahí en, ¿cómo se llama? Este lugar? El, en s t e e lugar? Cemento, en esos lugares. Exactamente.、Eh... También integró varias bandas como La Sobrecarga, Los Siete Delfines. Participó en el otro show, Los Fabulosos k y l a s Yo le agregaría el. Eh, la banda Los Sedantes, junto a Sergio Rodman y mi m i m a u r a ¿Y esa banda? Interesante. ¿La escuchaste? <risa> no, no. Te la recomiendo.、Eh, justamente el otro día que me presenté a ver el Siempre Eterno, banda que integra Sergio Rodman, mi m i m a u r a minimal, Richard y, y el Russo,、eh, en una parte del, del show, Rodman se sentó sobre el escenario y empezó a hablar de, de Gamexane. Y cómo le había tocado、eh, la muerte, el fallecimiento de, de Gamexane, y lo, lo pintó de un tipo que no renuncia a los ideales de, de, de joven rockero. <risa> de, o sea, lo que, lo que él dijo simplemente fue: nosotros tuvimos que madurar, y el tipo siguió con la misma desde que empezó, o sea, desde allá de los 80, así que. Eh... Se ha ido uno más del rock nacional, así que... un, un intransigente del rock,、digamos. exactamente. Vamos,、oh, noticias. Bueno,、eh, la noticia que tenía es: vuelve Black Sabbath. i e n después de que Tom Yomi desmintiera lo publicado por el sitio Bringingham Mail.net a través de su página oficial y pidiera perdón a sus viejos compañeros por la confusión en la que se deducía. Que los miembros originales de Black Sabbath iban a reunirse el año, el, durante el año que viene. Bueno, al final, los veteranos del metal británico dieron una conferencia de prensa en la que ahora sí confirmaron el regreso. El anuncio fue realizado en el histórico w h i s k y a Go Go, sitio donde, en el que tuvo su,、eh, lugar su debut en Los Ángeles hace 41 años,、Ajá. un día、eh, el 11 de noviembre de 1970. O sea, sobre más o menos la fecha fue este, esta noticia. Henry Rollins fue el anfitrión elegido para llevar adelante la conferencia. Cuando escuché a Sabbath, me di cuenta de que mi vida tenía una banda de sonido. Eso es lo que dijo Henry.、Eh, bueno, esta reunión l o s va a llevar a lanzar un disco en el 2012, que será producido por Rick Rubin. La composición está a mitad del camino, dijo. La banda más importante de la historia del metal británico regresará con sus místicos integrantes. Ozzy Osbourne, Tommy Yomi, Geezer Butler y Bill Ward grabarán material de estudio por primera vez desde Never Say Die. Editado en 1978, un año antes de la expulsión de Ossi. Además de la grabación de este nuevo trabajo, que se llevará a cabo durante los primeros meses del año que viene, se presentarán en el Download Festival en junio junto a Metallica. Luego se viene la gira mundial. Y la pregunta es: ¿van a venir a Argentina?、Eh, y Ossi suele venir mucho para acá, para la Argentina. Sí, yo creo que puede, es una probabilidad. Puede ser, ¿no? Exactamente.、Eh, justo hoy a la mañana. Eh, veníamos escuchando、eh, con el señor eh, Adrián eh, el tema Warp i x no sé si lo tenés, de Black Sabbath,、uh -huh. que empieza con una especie de sirena. Y dentro de ese tema hay 8500 temas. Porque claro, si、sí, dispara para、allá. Tiene riffs,、eh, cambios, de, cambios de ritmo, impresionante, impresionante. Una de las mejores bandas del rock. Sí, yo, más o menos, bueno, uno va viendo ¿no? que las bandas que se vuelven a juntar después de mucho tiempo quizás no son lo mismo, pero hay que, hay que dar una.、Eh. Una oportunidad. Y además con un nuevo disco, eso es importante. Así que claro, eso sí habla un poco de. Vamos a ver, ahí lo, lo criticaremos duramente. <risa>、eh, tenemos otra de las noticias,、eh, en este caso también internacional.、Eh, el señor Jarvis Cocker, integrante de, ex integrante de la banda Pulp,、eh, dijo que piensa que la prensa, es decir,、eh, los medios de información,. Ayudaron a, a que muera Amy Winehouse. Dice que la constante atención mediática sobre la cantante,、eh, sumado, ¿no? Obviamente, no solo fue eso, sumado a, al gran consumo de alcohol y drogas. <risa>、eh, que fue el principal responsable, básicamente. Fue el principal responsable,、bueno. exactamente. Pero dice que, que Amy Winehouse. Murió este año y todos dicen: Las drogas mataron a Amy.、Eh, sin embargo, él piensa que la prensa、eh, mató, digamos,、eh, o tuvo tanta responsabilidad como la tuvieron las drogas.、Eh, porque, digamos, la prensa, según él, lo que dice, una, en una experiencia basada en su propia vida,、eh, recordemos que Pulp durante los 90 y en. ¿Cómo, ¿Cómo le decían?、Eh, acá lo tengo. Bueno, él, cuando, cuando estuvo toda la movida Brit Pop, digamos, Brit Pop de los 90, él fue una de las figuras más importantes.、Eh, y dice que la prensa te lleva a un lugar、eh, donde no hay paz. Dijimos, no hay lugar para escapar de, de, de donde te va llevando la prensa. Entonces, la única forma de escapar es a través de las drogas y del alcohol. Entonces él dice que le otorga gran responsabilidad a la prensa, cosa que no se había dicho mucho. O sea, no. Desde lo que yo recuerdo de, de los días después de la muerte de Amy b o d e n h o u s e se habló solamente de, de drogas y, digamos, Jarvis Cooker centra、eh, en, otro, en otro punto la, las causas de, de la muerte de Amy. Y、sí, quizás se puede siempre hablar, ¿no? Un poco del manejo irresponsable de la información por parte de, del periodismo sí, sí.、Eh, amarillista, ¿no? Con... Me imagino que uno puede hacer, puede hacer、eh, si uno se puede analizar minuciosamente, puede ver que se da este, este tipo de cosas en muchos casos en realidad. Y acá、Ajá. en Argentina, y allá en, en Estados Unidos con las estrellas, ¿no? La...、Sí. Pero sup, supongo, no digo, supongo que no debe ser el único caso. No, eh, yo, eh, por lo menos acá no es tan intenso con, lo, con los músicos, me parece a mí.、Eh... No, no、Han habido casos, salvo, me acuerdo, Fito Paz diciéndole. A la gente intruso son s vampiros, cosas así. <risa> pero, pero no recuerdo así、si、hechos. Bueno, Charlie García.、Eh, han habido algunos casos. Lo de Rodrigo, lo de esos casos, por ejemplo. Exactamente, también. también. Bueno,、eh, tenemos la noticia, creo que más importante de, de, de la fecha de hoy. Para dar un s e g u n d i t o por favor, que sí, se me、sí, traspapeló、sí, sí. tras el material. Acá está. Bueno, 20 años sin Freddy. El 24 de noviembre se culpían 20 años del fallecimiento del vocalista de Queen, Freddy Mercury, uno de los más grandes cantantes de la historia de rock. Mercury nació en Zanzibar, al oeste de África, en 1945, bajo el nombre de Farruk Bulsara. Algo que muchos no saben, ¿eh? esa es、no. una data muy importante. ¿Quién se lo podría imaginar, aparte? <risa> claro. Creció en la India hasta entrada d su adolescencia, en donde empezó a formar, a tomar clases de piano a los 7 años. Un año después fue enviado a un colegio pupilo en las afueras de Bombay y, a lo, y, ya a los 12, formó su primera banda, The Hectics, con la que estableció contacto con el rock influenciado por la obra de Little Richard. Una revuelta política en la región lo obligó a, la familia, a él y su familia a mudarse a Inglaterra en 1964, lo que provocó el quiebre en el ya apodado Freddie. La carrera de Mercury pegó el, tim el timonazo decisivo en 1970 al conocer a Brian May y a Roger Taylor, y al formar el grupo eligió no solo el nombre de la banda, a pesar de algunas objeciones de sus compañeros, así como también el apellido artístico que lo acompañaría por el resto de su vida. Y después también. Desde un primer momento, Queen impresionó no solo por su apuesta rockera y glamorosa, sino también por el registro vocal de f r e d d i e capaz de abarcar cuatro octavas completas desde un bajo hasta un tenor alto. A pesar de ser tímido en su vida privada, en su faceta artística,、Fr. Mercury apostaba por la constante provocación. No solo por la mezcla de estilos que complican b a encontrar en una constante, que se,、eh, que complican encontrar una constante en la carrera de Queen. En sus 15 discos de estudio hay rockabilly, hard rock, música disco, pop y rock progresivo. Sino también, bueno, también influencias ¿no? de la música clásica, de la ópera. Sí, sí, sí. Eran influencias propias de Freddie Mercury. Hay algún、sí. disco solista por ahí que canta temas como Barcelona. Creo que es un tema que, que popularizó con una cantante s i n o m e e q u i v o c o española.、Eh, no lo conocía no, no, no, no escucho mucho el disco solista. Pero... Tiene un tema que es muy conocido, harto conocido. Y después t i es n e e bastante variado. Pero bueno, tenés toda la semana.、Sí, Tal、sí. v i e r n e s、sí, que v i e n e Para p o n e r m e a estudiar. Mientras la actividad en vivo de la banda pasaba por un hiato indefinido, Mercury aprovechó para explorar un costado más bailable de la carrera solista con el álbum Mr. Bad Guy. Acá está.、Eh, si bien no obtuvo muy buena crítica, tuvo éxito moderado gracias a los, a los simples Living on My Own y I Was Born to Love You. En 1988 volvió a desorientar a la prensa y a su público con su ambicioso segundo álbum, Barcelona, grabado、eh, en conjunto con la cantante de ópera Montserrat Cabal. Acá está la información que estaba. Montserrat. Eh, rodeado de orquestaciones apabullantes, en el disco Mercury canta en español, en ensueño,、eh, inclusive en japonés, en La j a p o n i s e Si bien las reseñas del álbum fueron poco favorables en su momento, cuatro años después, la canción que da nombre al álbum se volvió el himno oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Eh, según eh, Freddy, fue diagnosticado como portador de、mm, HIV. En abril de 1987, y a pesar de que él hizo todo lo posible por negarlo,、eh, o por más o menos、eh, esconderlo, digamos, la prensa británica indagó respecto a su frágil estado de salud e hizo correr todo tipo de rumores al respecto, basados en su cada vez más demacrado aspecto físico. Bueno, acá tenemos otra vez ¿no? cómo juega la, el rol de la prensa.、Eh, su、justo. última aparición. Sí, justo, v i s t e Su última aparición frente a las cámaras fue para el clip. De 1991, de These Are the Days of Our Lives,、eh, donde se lo ve consumido y frágil. A esta altura, su cuadro ya era irreversible. Confinado en su hogar, Mercury sobrellevó a su manera su lenta agonía, comenzó a perder la, la vista y al padecer tantos dolores que no podía levantarse de la cama, por lo que se negó a recibir más tratamientos para acelerar su deceso. Tras una larga discusión con su manager, decidió hacer pública su enfermedad en una carta abierta publicada el 23 de noviembre, en la que pedía respeto por su persona. Tan solo un día después de eso,、eh, Farruk Bulsara moría víctima de una bronconeumonía. La muerte de Freddie Mercury fue un golpe para la música, que no pudo evitar ser víctima de una extraña paradoja. En los últimos años de la carrera del grupo, las ventas de sus discos fueron cada vez más en drástico descenso, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, en 1992, la demanda de toda su discografía aumentó considerablemente. Ese mismo año, los otros tres miembros de la banda decidieron conmemorar a su amigo y colega en un recital benéfico. De Freddie Mercury Tribute Concert, que contó con la presencia de Guns N' Roses, Elton John, David Bowie, George Michael y Metallica. El evento recaudó más de 20 millones de libras destinadas a instituciones destinadas al estudio del HIV e ingresó en el libro Guinness como el concierto benéfico del rock más grande. Bien, y como corolario de todo esto, has elegido un tema. Así es, vamos a ir con el tema quizás más significativo: el、eh, raps hacer... Rapsodia. Sí, que... podría ser el mejor tema de toda la historia del rock tranquilamente, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Así que. Así que bueno, vamos con Rapsodia Bohemia. ¿Es e s t fantasía? Look up to the skies and see. Ooh, I'm just a group of a bunny nose. Because I'm easy come, easy go, little l o r d Any way ooh, the wind, wind blows doesn't really Mamma mia, Mamma mia, let me go. t h e house a z i b o o k has the devil put aside e me, for for m for me.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 ¿Te gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escucha ú l t i m o Ámbito, todos los domingos de 19 a 22 horas. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeen Buenos Aires. Escuchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5, 102 radio con todo. Directamente a la agenda. Agenda del rock. Se ve que hay actividad.、Este. Tenemos, la verdad. ¿Muchos conciertos? Muchos conciertos. Bien. Eh, hay un concierto que habrá empezado hace 10 minutos, si es lo que dice puntualmente. Arbolito en la Plata、eh, está en la Sala Ópera de La Plata, en la calle 58, número, al número 770.、Eh, Arbolito está presentando un nuevo disco titulado Despertándonos, como el bar de Quilmes. <ríe> y y el, bueno, eso, fiesta clandestina con masacre. Este evento se repite a otras fechas, es el, a la, hoy a las 11. Yapo Disco La Plata también, calle 58, ah, en el mismo lugar, pero se ve que cambia de nombre después de determinada obra. Calle 58, número 770.、Eh, Javier, Malos, Javier Malosetti, Electro Shop, Electro Hope. Este, este evento se repite otras fechas también, el, hoy a las 9, en estudios Samsung, San Telmo, Ciudad de Buenos Aires, pasaje 5 de julio al 444. Babasónicos, eso t es el día de mañana, perdón, sábado 3 de diciembre a las 21 horas. Babasónicos en el estadio Lunapar.、Eh, eh, el sábado también Pedro Aznar va a estar tocando en el NDA Ateneo, Ciudad de Buenos Aires. Está adelantando los temas de su próximo álbum y las entradas se pueden conseguir por sistemas de Platea Net. Si、sí, todo esto te pareció medio flojito, ¿viste? Ahí, medio, ahí、sí. medio putones todos. Bueno, también está el concierto Metal para Todos, edición número 4. Este, el sábado,、eh, a la, a, desde la 1, mañana a, a partir de la 1 del de mediodía, es en el estadio cubierto Malvinas Argentinas, Ciudad de Buenos Aires, calle Gutenberg 350, la parte de Arnal. Va a estar Alma Fuerte, El Tano Romano, Orcas, Tren Loco, Mastifal y Letal, entre otros. Pesado, o ¿eh? Pesado. Bien pesado, ¿viste? <risa> y bueno, esta es la edición número 4. Y la fecha que voy a ir mañana,、eh, yo ya tengo. No te voy a dar la entrada, pero bueno, voy a ver cómo hago. Masacre en Quilmes, este, el, en el Club Tucumán, a, las 19 horas, a partir de las 19 horas,、eh, quedan Andrés Baranda al 941. El domingo, al,、eh, Alica y Estelares en el Varela Rock, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Me olvidé de buscar en la dirección, pero de, no, vamos a subir.、Ah, no sé, pero está pasado de la fecha y si lo quieren buscar lo van a encontrar. Así es. Hoy con internet todo es posible. Bueno, acá no te consulté si v a m o s a pasar esta fecha, pero bueno, supongo que se puede decir v e r a s a t e i Rock 2011. Sí sí. sí, sí, sí. Porque... Yo el 9 voy a ver Onda Vaga, así que. Ah, sí, yo también voy a ver Onda Vaga. Bueno, nos vamos a encontrar. Seguramente. Bien, bien, e s el del lunes 5 al 12 de diciembre en el Estadio Roberto de Vicenzo.、Eh, se desarrollará. Bueno, en esta oportunidad va a contar con actuaciones en vivo de más de 180 bandas, junto a grandes artistas como La Mississippi, Box Day, Onda Vaga, Arbolito. Y la mancha de Rolando. Que ya estoy p o d i d o de escuchar la mancha de Rolando, si me p e r m i t e Sí, es una. Creo que es la, la con... mayor crítica que tengo del modelo K. Claro,、eh... si poner a Wu ahí. <risa> tocando, Exacto.、No, Ponganme tocando con una banda de verdad, y bueno, vamos a ver.、Sí. c、claro. l Pero bueno.、Eh... El día.、Pues ¿no? sí. las últimas fechas. El, el día miércoles 7 de diciembre. Divididos en La Plata. Recitan en el Club Atenas. Y. El mismo miércoles en Quilmes, en el Club Tucumán, Bulldog. Esas dos son las、ah, últimas. Perfecto, perfecto.、Eh, bueno, nos vamos yendo, vamos a leer algunos mensajes.、Eh, más que nada, son、eh, deseos de buena suerte, ¿no?、Eh, gracias al señor Pablo Rossi, a Mel,、eh, a Ceci Fernández, a Carolina Jiménez.、Eh, Tengo que decirlo porque el hospital e Vita Pueblo está siempre presente y también nos pone. Todo el hospital está escuchando gusta rock de frente. frente. Qué bueno que para la, la gente que está ahí, quizás que esté pasando por una situación difícil, le venga bien un poquito de. <risa> <risa> de, de Macaco Bon. <risa> Así que.、Eh, a, la, los la chicos, que a los chicos de Juventud de Frente, también sí, a todos. Mandó el mensaje recién, Roberto. Perfecto. Estuvieron llamando, ¿no? Perfecto, ¿alguien más que quiera mandar un mensaje? No, a mi novia Aileen le mando un beso grande que estuvo escuchando también. Perfecto, perfecto. Bueno, después nos, va a,、eh, nos van a poner puntaje ellos a nosotros. ¿no? Claro, también a d a m á s sacar un <risa> programa puntuando, puntuando a, a r o c k de frente.、Eh, bueno, nos vamos a ir con un tema del disco recomendado de la semana. Que si recuerdan bien, es el disco Ringo de Masacre dedicado al boxeador Ringo Bonavena y el cual se ha llevado el puntaje de la semana: 10 sobre 10. Bastante bien, ojo que no e s t á grabando en cualquier lado, no graban con los.、Ah, o sea. Para mí es s u b j e t i v o el 10 sobre 10 porque hay que comparar el Ringo、sí. con el Mammut, por ejemplo. El mamut.、Eh, ahí está. Está bien, está bien, está bien. Yo le puse un 10, yo le puse un 10 y, está bien, igualmente sí.、Eh, y que incluso. <coughs> ese. Yo, yo en un primer momento dije, va a ser bastante difícil que superen lo de Mammut. No lo superaron, pero está al, al nivel, me parece. Sí, sí, tienen, <coughs> este, se mantienen muy bien. Aparte, creo que es la mejor banda de hoy en día que está sonando así.、Eh, también hay otras bandas, pero es la banda que más dice, ¿no?、Eh, está mandando、sí. mucho mensaje. Con... Pues, sí, sí, s、sí, i n duda, s、eh, Y bueno, vamos a escuchar un tema.、Eh, esto fue el primer programa de Rock de Frente. Les agradecemos a todos por escuchar.、Eh, Lautaro c o l a u t i en Operación. Y Martín Vivas en la conducción. No, co-conducción co co también,、eh, Lautaro Colauti.、Eh, pero el peronismo tiene eso, ¿viste? Es la conducción, Martín <coughs> Vivas. Estamos... <risa> sé que aprecien la tarea del de señor Lautaro porque <risa> es difícil, o sea,、eh, medio, estar hablando,、eh. <risa> subir el tema, pasar al tema, atender el teléfono.、Eh, pero ya lo vamos a, solucion a solucionar. Que te caguen aputeadas, ¿no? Tened ahí, te dicen, eh, loco. Exactamente, exactamente. Es una, una presión.、Eh, laboral、eh, que lo va a llevar a, a al suicidio a, al suicidio me voy a cerrar a escuchar a cristian castro hasta morir así que bueno nos vamos con masacre nos vamos con masacre el tema que vamos a pasar se llama el robot versus la momia azteca uno de los mejores temas del disco con sintetizadores guitarras que explotan y una mujer que nos dice el día de los muertos se propaga mundialmente chau